Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días. Para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Hombres que no se conforme de de cambian su mundo Y no se dejan por A ti, Señor, para que nos uses hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que h a n compromisos para vencer toda terapia. Que su mundo y no se deja「いのる すかん ¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh, aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estamos conscientes, oh Dios, que para que eso suceda. Tenemos que rendirnos a ti incondicionalmente, totalmente.